Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, allí operando técnicamente nuestro amigo Julio Pardo en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia nuestra compañera Natacha Bianchi y acompañándome en el estudio, Rosaura Barleta. Buenas noches, ¿cómo anda, Ro? ¿Cómo va, Luis? Buenas Bien, hoy con una agenda cargadita, ¿eh? Sí, Me sí. o no pasa que, nada o pasa o de pasa todo. pasa de todo, sí, sí. Eh, nosotros vamos a romper algún esquema, porque seguro que no tenemos la televisión prendida, pero seguro que hoy todos los canales de noticias, todo desde la mañana, y hoy que ya hubo sentencia, están hablando de la condena a perpetua a Farre, ¿no? Uh -huh. El famoso eh, asesino que mató a, a su esposa, ¿no? Sí, adelante sí. de de sus abogados y demás. Nosotros no vamos a hablar de Ferrer, vamos a hablar de otros sentencias, de otros juicios que para nosotros son tan importantes como ese no uh -huh. sí sí sí eh, ahí hoy hubo dos este dos eh, audiencias eh, la veíamos a nora cortiñas que se fue de una a la otra estuvo en las dos eh, yo pensaba bueno alguna va a tener que faltar no no, no se no, fue no, de claro, una a la otra no, imposible que... a la mañana tempranito a las 9 de la mañana empezó se hizo la primera audiencia por el juicio de eh, que, digamos, imputa como asesino de Kiki Lescano y el Blanco al Policía Federal Santiago vega Y a la tarde, a eso de las cuatro y media de la tarde, se dictó la sentencia en el juicio que se venía desarrollando eh, que eh, juzgó a tres policías de la Metropolitana por la represión que se dio en el desalojo ...de la sala Alberdi en el año 2013. Uh -huh. eh, la sentencia de estos policías fue bastante favorable para ellos. Uno fue condenado a tres años. Sabemos que la pena de tres años no implica eh, cumplimiento efectivo. Es decir, que es una pena en suspenso que solo se suma... ...si este policía tiene alguna otra condena luego... Y este otros dos fueron absueltos Son policías que dispararon con balas de plomo Que eh, le dieron a tres personas A tres damnificados Uno de ellos, de hecho, tiene todavía la bala alojada en su pierna Eh, así que vamos a hablar un poquito de estas de estas causas bueno, judiciales. Y bueno, lo de Farré igual es importante, ¿eh? Sí, sí, es no, importante. sí es obvio, obvio. Sobre todo, no, no solo por la cuestión de, de género y el femicidio, sino porque eh, fue un juicio por jurados. Eh, sí, y, lo que significó sí, eso. Sí, sí, realmente significa mucho un juicio por jurados. Además fue una sentencia unánime, creo que... Eh, y la particularidad uh... que tenía Farré ese juicio, porque eh, bastaba con que uno de los 12 jurados votara en disidencia para que no se lo condenara a perpetua, ¿no? Uh -huh. sí, sí, siempre sí, fue estuvo la duda entre todos si al iba a haber algún este jurado que fuera un poco influenciado por el último discurso incluso que se escuchó en estos en estas horas de, de Farré cuando hizo el alegato final, ¿no? Sí. Haciéndose sí. la víctima un poco... Sí, ahí este ayer el diario Clarín sacó una, una nota diciendo que se quebró el acusado de matar a Claudia Jaffer. Uh -huh. ¿Por qué señalo este título? Primero por el se quebró evidentemente genera una empatía, ¿no? Con claro. con esta persona que eh Creo que hubo un, un gran acuerdo generalizado, digamos, en la responsabilidad de esta persona. Pero además, eh, Farré, incluso antes de la sentencia, no era acusado de matar a Claudia Schaffer. Uh -huh. Se sabía que Farré mató a Claudia Schaffer. Lo que estaba en discusión claro, sí, sí, en sí, todo caso era su imputabilidad, digamos. Uh -huh. Pero no había dudas sobre que él eh, había sido el asesino. Así que, clarina y este bueno, para variar, ¿no? Bueno, y, bueno, vamos a tener dos entrevistas, eh, que eh, una tiene que ver con la marcha del pasado sábado Ni Una Menos, eh, que vos después vas a comentar un poco cómo se desarrolló, pero hubo lamentablemente también otra serie de incidentes y represión de parte de la policía, nuevamente a periodistas, en este caso reporteros gráficos, y tratamos de comunicarnos en unos minutitos con Alelí, que es eh, fotógrafa de Telan, uh -huh. eh, y que nos va a contar qué le pasó a ella y a otras eh, compañeras y compañeros que estaban allí. Y después también trataremos de comunicarnos con Tomás Eliasef, que él es delegado de la revista 23 y de, es, es integrante de Secretario de Derechos Humanos de del CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, eh, porque hay novedades de despidos y demás en... En 23 eh, Abro un paréntesis, el viernes fui a la cena Que se celebró ese, el día del periodista en el Hotel Bauen Que hicieron los compañeros del Cipreva Aviso, me afilié al sindicato Ya estoy afiliado al sindicato del Cipreva Gracias a las y los compañeros que me, que me ingresaron así que eh, Y el jueves comienzo uno de los cursos Porque en el Cipreva hay cursos Tanto para afiliados como para no afiliados el jueves por la mañana, eh, Comienzo, y quien quiera se puede anotar, ahí en Moreno 441, segundo piso, eh, Narración para periodistas, y el viernes con eh, Alejandro Berkovich, Economía para periodistas. Muy bueno. Así que después les contaré qué tal. Eh, bueno, vamos, eh, Nati, vamos a una cortinita, la pauta, y volvemos, ¿sí?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 Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad, el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. ¡Vamos, Buenos Aires! Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 y ya estamos comunicados con Alelía Cuña, ella es eh, colega, compañera fotógrafa de la agencia de Noticias TELAN. y eh, aquí con mi compañera Rosaura Barleta, Alelí Luis Angiote saluda, eh, vamos a interactuar un poquitito, en general nos interesa eh, charlar sobre la marcha en sí porque creo que eso fue también algo importante e interesante del punto de vista de lo que significó la movilización y también después que eh un final no previsto en principio y que ya nos tienen un poco acostumbrados la policía de este no perderse esa manía y esa costumbre que tienen de tirar algunos tiritos, algunas hojas este pimienta y demás. no ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Rosaura, Luis, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. y sí, como comentabas y relatabas, la verdad que nos quedamos con esta tercera experiencia oficial. De movilización muy gratificante, eh, pacífica, fue la marcha desde las centro de la tarde que estuve retratando lo que sucedía desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, pero bueno, no podemos dejar de denunciar lo que pasó en la desconcentración alrededor de las 20.15, cuando tenía que pasar obligadamente por la plaza porque se había terminado con mi trabajo, le dirige hacia el subte y cuando llego a la mitad de la plaza me encuentro con una nube pesada, asfixiante, de gases, que no sabía bien de dónde provenían, veía el vallado policial, habría alrededor de unos 50 efectivos policiales, entre 45 y 50, protegiendo la catedral, eh, que es bueno, como su tótem, y mmm, había unos pocos manifestantes, ya la, la concentración... Eh, ya había empezado creo que alrededor de las 20, menos 10, más o menos, yo uh -huh. llegué a 20 y cuarto. Cuando veo estos gases y escucho gritar a alguna de las compañeras, había unas compañeras con el torso desnudo, con los cánticos clásicos, ¿no? Eh, Chuta Proxenet, Revuelvan a las Pibas, Serrati y Macho, pero más que eso yo en ese momento a las 20 y 15 cuando llegué no había grandes disturbios. Y me acerco a un grupo de fotógrafos que estaba cerca de la boca del subte de, de Catedral. Me sumo a esos fotógrafos para... A, lo que me sale es sacar la cámara de la mochila, que la tenía guardada en la mochila, para, para retratar quiénes eran los que estaban los rostros de este operativo, las caras uh -huh. de este operativo, que también estaban ya tirando agua. Cuando me acerco al cercado, para, tengo un lente 50 y tengo que aproximarlo a las endijas de... Del, ...de los metales, de las vallas estaban de contención... ...cuando me acerco disparo la primera fotografía... ...la segunda... ...y cuando voy a disparar la tercera... ...siento una mano muy cercana a unos 10 centímetros... ...que me rocía con gas pimienta en la boca directamente... Hay una foto de eso, ¿no? Sí, y exactamente esa foto es de la segunda vez que me rociaron, porque estuve solamente 10 minutos en la catedral, desde las 20.15 hasta las 20.25, y en 10 minutos, imagínate que me rociaron dos veces con gas pimienta en la cara. O sea que yo, yo me fui hoy estuve conversando con alguna de las chicas que recibieron impactos de proyectiles, que encontramos proyectiles en el piso que eran como una especie de... De, de cartuchos circulares pequeñitos que no sabemos si disparan gas pimienta o algún tipo de gas. Uh -huh. eh, estuve hablando con una de las chicas, Agustina, que fue una de las agredidas por estos proyectiles. Cuando estoy disparando la tercera foto, empiezo a escuchar también los disparos. O sea que ya estábamos en presencia de agua, disparos y el gas que nos rociaban, que me había rociado a mí y a otra, y a otra colega. Eh, la verdad que me quedó atónica, no lo esperaba muchísimo. Eh, Eh, sigo, mi, mi instinto me lleva a seguir al policía y a retratarlo y son las fotos que se ven, son las fotos que no querían que tomemos porque estaban directamente eh, disparando gas hacia los fotógrafos y el grupo de, de trabajadores de prensa que estábamos en ese costado. Aleli, ¿pudiste entender eh, alguna, digamos, línea de tiempo en esta situación que pasó? ¿Cómo se suscitó? ¿Pudiste hablar con las chicas que estaban allí desde antes que vos llegaras? Eh, ¿Hubo alguna situación de tensión? ¿Fue como eh, eh, tus sensaciones que fue una orden sin este razón alguna? Mirá, eh, todas coinciden con que no hubo grandes disturbios y que eh, el agua y los gases se comenzaron a tirar... Eh, desde casi un inicio, después de que opción la valla. A esto ya, como decía Luis, ya estamos acostumbrados. Uh -huh. De hecho, había una presentación de un avias corpus que le hicieron por parte de un colectivo, entre las firmantes están Claudia cuña de Mood y Liliana Furió, y ellos eh, no solamente incumplieron el avia corpus, es que decía que no debían estar armados, que debían estar identificados, porque salvo el que me, me roció el gas, que después pude ver en la en los videos y las fotografías, sí estaba identificado, pero no elegirle el nombre, la mayoría estaba sin identificación. Sin identificación, había equipo de, de video también de la Policía Federal, eh, y además de estar sin identificación, portaban armas, porque el policía que me arroció a mí lleva una escopeta también encima. Yo mm -hmm. mucho no entiendo de armas, pero claramente es una escopeta, e incluso, bueno, cuando... También uno trata de mantener el lenguaje periodístico, pero imagínate que cuando te rocían con gas en la boca, lo que me salió fue un insulto. <risa> eh, Una arcada, entonces, me imagino, te habrá salido sí, primero. Sí, la verdad que sí. y bah, Le dije, que ¿quién te parió? La verdad, porque es, uno a veces no llega a comprender esos niveles de maldad, ¿no? Porque al no estar manejando ese tipo de energía, eh, no sé, es que me resulta inverosímil porque ya conocemos eh, el paño. Uh -huh. Pero a uno le gustaría que, que no, no haya estos tipos de, de maldades, ¿no? Uh -huh. De hecho, es lo que combatimos. Y mmm, es, la verdad que lo, que lo que hicieron es incumplir el protocolo de seguridad eh, y avasallar los principios básicos de libertad de prensa. Claro. Es eso lo que hicieron porque directamente nos estaban atacando a los, a los trabajadores de prensa. Uh -huh. Aleli, eh, ¿cuál fue tu fue tu balance de la marcha completa? Mi balance eh, en general eh, yo me como como militante del movimiento de mujeres como como sobreviviente de abuso intrafamiliar y también como periodista con perspectiva de género realmente me emociona que la, la unidad lo que se logró porque el movimiento son ni una menos es heterogéneo pero estamos todas bajo bajo ese grito bajo ese grito que es que basta basta hasta acá llegamos, eh, y entonces eh, la verdad que me, lo, lo, lo encuentro positivo, sí, en, en la movilización, pero también así como estamos eh, unidas eh, también frente a, a estas a estas cuestiones y a estos ataques, no porque ese es el, patriarca, el patriarcado también que combatimos. Esto es patriarcado, yo soy una trabajadora de prensa, mujer, vamos a aportar este dato, una trabajadora de prensa mujer que está ahí con su cámara, y viene un hombre, también que es un oficial de policía, pero vino un hombre armado y también hizo lo que me hizo, y si me hizo lo que me hizo, la acción es repudiable, pero también lo que repudio es la contención, por supuesto, del Ministerio de Seguridad y el guiño de, del gobierno de Mauricio Macri, porque todo esto, él lo hizo totalmente tranquilo, en el otro en la otra mano, de en una mano llevada el aerosol, Eh, eh, tenía bajo el brazo la escopeta y en la otra llevaba un cigarrillo Después de que me roció, en el video se puede ver que siga jugando el cigarrillo tranquilamente uh -huh. ¿Hablaste con otros medios sobre esta situación? Sí, esta mañana estuve hablando con Víctor Hugo eh, Con una radio Voces de La Rioja, que me llamaron En un rato van a llamar de sí, Chaco bien. Y también Javier Romero, que es un gran compañero del de, de Camino Hemos trabajado en el diario Crítica de la Argentina Eh, también hablamos ayer con la gente de futuro Foturock eh, Los primeros que publicaron las fotografías De la cobertura de la marcha que hice durante el día eh, Fueron los chicos de InfoNews, Daniel Castelo Y después también publicaron las fotos de estas caras que, que te cuento Que son las fotos que ellos no querían que saquemos Y hay una gran, gran nota de Lucas Pedulla Que está publicada en MOU Y que ahí está el relato de otras de las fotógrafas que estaban junto a mí, que una de ellas es eh, Paul y Ceballos, que quien quien retrató el momento en el que me tiran el gas. Sí. Esa nota la recomiendo mucho la de Mu porque es bastante esclarecedora de, de cómo se dieron los hechos. Bueno, te cuento que es probable, si vos nos autorizás, que alguna foto tuya de esos hechos seguro que vamos a tomar para eh, graficar la nota. Uh -huh. ¿eh? Digo porque avisa, el que avisa no es traidora. <risa> no, igual vamos a citarte, claramente. Eh, Te hago una pregunta. Eh, más allá de todo esto que vos estás contando, desde el punto de vista... Eh... Perdón, chicos, que ahora nos, nos perdí un poco, estoy en la calle, estoy ah. llegando la Facultad de Derecho, que vamos a dar una charla Bárbaro. de perspectiva de género a estudiantes de abogacía, porque también estuve siguiendo el caso de Cristian Aldana, ah. eh, de los abusos de Cristian Aldana, entonces estoy llegando justo a la a la facultad que estoy medio llegando sobre la hora eh, para dar una charla. Bueno. Eh, y ahí como medio los perdí un poquito. No, una sola pregunta era sí. para... Así ya te, te liberamos. Sí. Eh, desde el punto de vista de, del hecho de la agresión hacia ustedes, ¿hicieron la denuncia? ¿Hicieron alguna presentación de alguna denuncia? Mira, eh... De, de, Se confirmaría que en las próximas horas vamos a dar una conferencia de prensa ah. que va a ser en la sede de mu de la revista MOU. Sí. Ahí vamos a estar con Claudia cuña y vamos a contarle a la prensa cómo, cómo continuamos. Bueno, esperamos eh, entonces esa información, así también participamos. Sí, por supuesto que se la vamos a acercar cuanto antes. Mañana, bueno, aprovechando también que es el Día del Periodista, así eh, es para para comunicar ¿no? estos mensajes y decir dónde estamos parados porque bueno la profesión tiene tiene todo la profesión ya saben ustedes. Uh -huh. Bien. Gracias Aleli y suerte con la charla. Chau, bueno, chau. Muchísimas gracias Rosaura por estar siempre, gracias. No, por favor. Saludos a Fernando, no sé por dónde andará. Le mandamos. Pero este acá, programa sucede desde que tengo 15 años, porque a Fernando lo conozco desde esos tiempos, a ver, desde los 14 yo lo conozco, sí. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, sí. bueno. Viejos abrazo. amigos. Sí, sí, sí. Abrazo enorme. Dale, chau, abrazo, chau. gracias. Chau, chau, chau. Enseguida, Paco Ibáñez en concierto. Y entonces, os, os, os pido, en todo caso, que cantéis conmigo la canción de José Agustín Huiti solo que es la de Lobito Bueno los que la saben ¿eh? bueno, lo que hago yo es un... bueno, lo... lo tanteo, o sea que por el momento los que tienen casi 10 puntos es en Zamora allí en Castilla, Zamora eh, son los que van primeros en la liga de esta canción y ahora voy a ver a Montevideo a ver, el, el puntuaje, ¿eh? Érase una vez Un lobito bueno Al que maltrataban Todos los era Érase una vez Un lobito bueno Al que maltrataban corderos y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado todo Todas estas cosas sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés todas estas cosas sabía una vez cuando yo soñaba un mundo al revés Escuchábamos a Paco Ibáñez ¿no? en un tema del poeta Juan Goytisolo, el lobito bueno, es un tema famoso. y ¿Por qué? Porque Juan Goytisolo falleció el pasado 4 de junio. A los 82 años eh, fue un escritor muy importante de la generación del medio siglo español. Falleció en Marruecos, ¿eh? vivía hace unos años allí en Marruecos y fue, este, bueno, uno de los eh, de los escritores y poetas, como dije, más importantes de España y que lo musicalizó mucho Paco Ibáñez, eh, Paxi Andión también y, y otros este, cantantes españoles. Eh, catalán, por supuesto, como no podía ser de otra manera, como todo genio, tiene que ser catalán, Y algunos no llegamos a ser genio aunque seamos descendientes de catalanes. Bueno, eh, vamos ahora, eh, tenemos a Fernando Tebele. Eh, invitado de lujo. Invitado de lujo. Viene desde lejos. Viene desde muy lejos. Es un chiste muy a lo Tebele. Para nuestro programa. No, porque queremos iba, eh, charlamos sobre dos juicios hoy, no el de la sentencia de los Policiera Metropolitana y el, el inicio del juicio aquí Quelescano y este a, a Ezequiel eh, este chiquito Ezequiel Blanco. Blanco. Y Fernando estuvo en la en el inicio de no. del juicio, bueno, o que cuente por qué no pudo no estar. Estuvo estuvo, estuvo. Cómo estuviste? Sí, pero Sí, bueno. sí Naty también. Así usaría que cuente Natacha eh, también no estuvo. Ah, Natacha también estuvo. Bueno, que, que cuente qué pasó, por qué, como fue la cosa. Bueno, primero es un juicio eh, para mí sumamente importante. Eh, un caso de gatillo fácil registrado este a nivel fílmico por el propio autor que después de dispararle a los dos chicos y cuando uno ya había muerto pero el otro no, en lugar de asistirlo, filma con su celular y goza la situación, ¿no? Eh, digo En estas causas Si vos no tenés un registro así es imposible llegar a una instancia como esta. De hecho, está prácticamente sepultada la causa claro. hasta que el video trascendió. La causa fue en algún momento este fue sobreseído en primera instancia por un juez, el juez Ramón Padilla, que dijo en su sentencia que esa sentencia que le estaba dictando era el fracaso de la justicia, que él no podía él le avergonzaba no poder darle una respuesta a los familiares de los chicos. Bueno, después se recurrió en una segunda instancia y se llega a esta instancia de juicio oral. Sabíamos que era una sala pequeña, lo había dicho Angélica, la mamá de Kiki, la semana pasada aquí. Uh -huh. eh, se presumía que iban a entrar 30, 40 personas, como mucho. Eso ya era un primer indicio de que algo andaba mal, porque <coughs> eh, uno recuerda, por ejemplo, el caso de la causa por torturas a Luciano Arruga, eh, que el tribunal se mudó a un club justamente previendo que era una causa de interés. Público que iba... Teníamos propagandas de galletitas Sí, ¿eh? sí, era un gimnasio era, era, sí, sí, era muy raro el lugar Porque tenía tenía las, las pancartas con las publicidades colgadas en las paredes Pero era un lugar donde todos los familiares y, y quienes querían apoyar a las víctimas E incluso los familiares del policía imputado en aquel caso Estaban en el lugar sentados cómodamente Y los periodistas estábamos parados haciendo nuestro laburo Hoy, eh, debo decir que yo llegué un poco más tarde, y cuando llegué me dicen que no, no pueden entrar los periodistas, que solo vamos a poder entrar a registrar fotografías. Eh, nosotros tuvimos hoy la baja de Agustina Salinas, la van, la van a sentir ustedes también cuando publiquemos las fotos, creo que ya algunas publicamos, eh, pero bueno, entramos a esa recorrida fotográfica y cuando salimos, el, el con otros compañeros, con Graciela Gurbis de la colectiva y algunos otros compañeros reporteros gráficos, eh, les dijimos al secretario del juzgado si no le parecía grave la situación de que un juicio oral y público se realizara sin periodista, ¿quién va a contar lo que sucedió allí? Claro. O sea, este para que un juicio sea oral y público no es solamente que pueden entrar los familiares. Digamos, debería entrar alguien con la capacidad para registrar lo que allí sucede, que obviamente los familiares no van a tener, porque, por ejemplo, ingresamos y Angélica, la mamá de Kike, estaba devastada, ya estaba este angustiada sí, sí. antes de arrancar el Ahora, juicio. ¿Había eh, físicamente periodistas que no fueran de medios alternativos? No, había no, éramos la colectiva y la retaguardia, más eh, reporteros gráficos, de otros medios y de los mismos chicos que acompañan uh. la causa del, de, del grupo de la casita de Kiki, que también estaban con intención de registrar eh, para, para el Facebook, entiendo. <coughs> eh, a ver, no se previó la situación, pero a, además uno ve eh, cierta animosidad del tribunal que es para preocuparse. Me cuentan que un rato después, mientras nosotros estábamos afuera, bueno, en un momento me fui, pero que hubo una segunda, tanda, en un cuarto intermedio, una segunda tanda de fotógrafas que no habían podido ingresar la primera vez, que ingresaron esa segunda vez. Y que ahí ya estaba el tribunal, porque cuando entramos nosotros la primera vez, el tribunal no estaba, llegó para echarnos, para decirnos, bueno, ya sacaron fotos, como acordamos, pueden irse. Eh, y en esa segunda tanda, una colega intentó registrar, a Daniel Santiago Bella, que es el policía federal que está imputado mm. por doble homicidio agravado. Que en las fotos que subimos se tapaba la cara. Cuando nosotros intentamos registrarlo, se, se tapaba la cara o miraba para abajo, cosa que no registráramos su rostro a pleno. Eh, bueno, se ve que eh, esta compañía logró captar alguna fotografía, ya lo veremos si es así. Eh, la cuestión es que el tribunal le dijo que no podía sacar fotos, que no podía sacarle fotos a, al imputado y mandó a que le revisaran la, los registros que había hecho. Miró, es, increíble. Claro, es increíble, es increíble. Uno ve esto y dice, ese, ese tipo lo van a absolver, ¿no? No puede pensar otra cosa. Porque, ¿cuál es el exceso de cuidado o de celo para que... Gente que no son los familiares Puedan estar registrando lo que allí sucede Nosotros íbamos a publicar una crónica Que hoy no podemos publicar sobre la sobre la causa Mañana publicaremos una nota Que será en torno a esto que estamos contando Pero lo que queríamos no. contar Era lo que sucedió allí, sabemos que declaró Angélica Urquiza, nos hubiera encantado saber qué dijo Sabemos que declararon Policías convocados por la defensa Nos hubiera encantado saber que dijeron Vecinos que escucharon los disparos Queremos saber queremos Y acceso contar. A los audios que me imagino que deben de grabar El tribunal lo debe de grabar El, el, el juicio ¿Sí? ¿Vos decís? Digo, en general, eh, versión taquigráfica de, Es probable que haya bueno Digo, cuando, no se pregunto porque no conozco ¿eh? Cuando yo le dije a una funcionaria judicial eh, Esto que contaba antes Y no le parecía que un juicio era solo oral, no era público, si no podía ser registrado por la prensa, ella dijo, no, no, no, pero esto es oral y público, porque cuando termine la causa van a poder acceder a la sentencia y al expediente. Claro, bueno. Pero a ver. Gracias. Cuando la, cuando la justicia era escrita, uno después podía acceder al expediente. Eso no hacía que el juicio fuera público. Lo que hace que el juicio sea público es que la gente se pueda enterar de lo que allí sucede. Los que están allí y los que no pueden ir allí y en ese caso están representados por los periodistas. Nosotros que siempre decimos que apelamos a que sean los actores sociales los que cuenten las historias a acá encontramos una excepción donde nuestro rol directo como comunicadores y comunicadoras es esencial porque uno no le puede pedir a los familiares que cuenten lo que lo sí, que obvio. vivieron allí porque además <coughs> va a estar absolutamente tomado por la situación que están viviendo. Además ellos van a tener una, una visión donde van a recordar lo que ellos quieren recordar y es muy probable que lo que no quieran recordar no, o no lo puedan recordar, no pueden registrar uh -huh. todo. Y además ocupamos un rol de contra el orden de la justicia, claro. porque eh, yo re la recuerdo a Rosaura en el juicio por torturas, este a, a Luciano eh, con el, el acusado Torales, yo la recuerdo a Rosaura tomando notas todo el tiempo, nosotros claro. también estábamos tomando notas uh -huh. todo el tiempo. Esos textuales nos ayudaron a contar la historia, sin esos textuales no hubiéramos podido contar la historia después. Uh -huh. no, y además esta importancia que tiene la cobertura antes de la sentencia, vamos... Eh, no, no no nos chupamos el dedo ni nacimos ayer como para pensar que lo que nosotros podamos decir sobre lo que sucede adentro de las audiencias previo a la sentencia es lo mismo que decirlo después, digamos, claramente no. No, no. Una justicia que actúa por presión aquí claramente no se está dejando presionar por eh, las coberturas que se puedan hacer en ese lugar. Es lamentable. Ojalá que en la segunda audiencia se revierta la situación... Eh, Fuera de eso, sabes algo de lo que sucedió hoy allí adentro? Bueno, esto que contaba Que se empezaron a escuchar los testimonios Que el primero fue el de Angélica Urquiza Y que después pasaron algunos Hoy había citados 7 testigos eh, Creo que los 7, 4 eh, o 5 Pudieron eh, dar su testimonio nada más Se sabrá disculpar la, la imprecisión eh, Pero no, no tenemos detalles de nada de ¿Qué lo pasó con Norita Cortiñas? Cuando Nora llegó, ya había comenzado la audiencia. Eh, ahí es un poco más entendible la situación, pero bueno, estaban los ánimos caldeados. Uh -huh. eh, es cierto que cuando una audiencia está comenzada, no se puede abrir la puerta para que ingrese alguien. Mucho Finalmente menos, pudo igual, Sí, ¿no? sí. Mucho menos si alguien es Nora Cortiñas, que va a despertar, este no sé, miradas y aplausos quizás. Eh, entonces eh, tuvo que esperar bastante tiempo afuera, Eh, nosotros registramos ese momento en un video que está en el Facebook eh, de, de la retaguardia, o en el mío, no me acuerdo. Y mm, al rato, como a la media hora, hicieron un breve cuarto de intermedio de dos minutos solo para que Norita pudiera entrar y pudiera ocupar lugar. O sea, lugar había. <ríe> este Y de todas maneras lo que quiero decir es que efectivamente la sala era chica, no había sillas disponibles, pero nadie quería sentarse y nadie quería tampoco entrar en esta disyuntiva a la que sometieron a los familiares porque quizás lo más importante es esto y no lo conté y lo quiero contar ahora el antes de comenzar la audiencia el tribunal convoca a las partes y les explica la situación les dicen, no hay lugar para toda la gente que hay o entran los familiares o entran la prensa, o entra claro. la prensa sí. y los familiares obviamente dijeron entran los familiares y los periodistas obviamente dijeron entran los familiares ¿Quién le va a sacar un lugar familiar? Pero bueno, la cuestión pero, no era sacar lugar de eh, Por último, ¿cuándo sigue el juicio? Eh, el, 13. Bien. el 13. El 13 es la el próxima vivencia martes. y después hay otra más que creo que es la semana siguiente. No tengo acá. Una semana esperando. Sí, ¿Cuánto bien? duró más o menos la audiencia hoy? La audiencia hoy terminó cerca de las 17. Creo que era la hora que estaba pautada. Sí. Y comenzó lunes 26. No, pero hay una antes. Ah, esa es la última, claro. claro. 13 y 26, sí. todos los martes. Igual digamos. no creo que sea un juicio solo para dos audiencias más, me parece que va a ser claro, un poco más extenso, como suele como suele ocurrir. Bueno, Fer, gracias. Eh, ¿A el cronista frustrado del no lugar. <risa> Pero que aquí lo pudo... El cronista de, de... Lo pudo contar. De todo lo que pasó en el pasillo, claro. te lo contamos acá, en la no, Rata guardia. Está bien. ¿Vos te fijaste que ese salón donde estaban la audiencia no era la cocina modificada? No, no, no. no, no era era un pasillo de, muy feo del edificio... Un pasillo. De la valle, sí, sí. En el octavo piso, con unas pocas sillas... Eh, y una puerta con una suerte de escotilla, una ventana donde uno podía ver, no la sala sino la sala de espera de la sala o sea, nosotros estábamos en la sala de espera de la sala de espera ah, muy sí. bien. Bueno. Bueno, bueno. bueno, listo, vamos Nati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 Bueno, seguimos en otras, voces, otras propuestas. Sí. Eh, está, está todo bien. Está para un cepa. Está, está. Eh, bueno, mientras esperamos de tratar de tener la comunicación con Tomás Eliaseus, que es el delegado de la revista 23, eh, podemos comentar un poco la sentencia no que hubo hoy y que se... ¿Qué sentencia le aplicaron a los tres policías de la ex-metropolitana, no? Sí, eh, fue bastante decepcionante la sentencia. La abogada de la querella es María del Carmen Verdú. Eh, el tribunal es el tribunal oral en lo criminal número 7 de la Ciudad de Buenos Aires y este absolvió a Ledesma y Acosta, Miguel Ledesma y Maximiliano Acosta, Y condenó a tres años en suspenso obviamente tres años es una pena que siempre se aplica en suspenso a menos que uh -huh. el, el digamos este el condenado tenga alguna, este, otra, alguna causa previa sí, o que sí, vaya sí. a tener una después claro. digamos Eh, a Miguel Pereira de la Rosa por este bueno los balazos de plomo a los comunicadores eh, populares Los comunicadores y además a un manifestante que no que no era periodista eh, Ellos son de la Red Nacional de Medios Alternativos, Germán de los Santos y Esteban Rufa Y la persona que se estaba manifestando era Mario Fumaroni eh, Es Mario Fumaroni la realidad es que esta sentencia llega después de muchos avatares que tuvo que atravesar esta causa. Recordemos que se pospuso desde eh, fines de 2016 para aquí porque el tribunal alegó este problemas de agenda. Eh, también se pospuso la sentencia de la semana pasada para aquí, eh, se postergó sí. una semana porque el tribunal estableció que no había podido llegar a una decisión, uno hubiera pensado que iba a ser una decisión más jugada, ¿no? Por haber requerido, digamos, tanto tiempo eh, de, de trabajo y de, de decisión. Eh, lo cierto es que, bueno, la represión de, de la sala alberdi ha llegado a juicio, eso es un hecho obviamente muy importante, pero es una sentencia que nos deja con sabor a poco. Exacto, sí. Eh, igualmente calculo que después en algún momento vamos a poder comunicarnos con María del Carmen Verdú, que fue la abogada eh, de los compañeros, eh, para cuando estén los fundamentos de la sentencia. Ahí vamos a poder saber para qué lado pateó cada uno, eh, si le hicieron mucho caso a la defensa o al fiscal o al que dijo que... Este, Bueno, si bien tiraron, pero evidentemente al no haber tirado a repetición eh, eso demuestra que no quisieron matar. Claro, hay una persona que a veces a alguien te mata que de un solo tiro, no necesita repetir varios tiros para matarte y te mato igual. Claro, porque la, el, claro. la querella digamos encabezada por María del Carmen Verdu planteaba que era una tentativa de homicidio. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Eh, el juicio terminó, eh, es como decís vos, eh, Ro, Eh, hay un hecho positivo que es inédito Creo que haya eh, estado en el bancullo de los acusados Y llegado a juicio tres policías Eso también es importante sí, tres policías de la, la Metropolitana lucha. Que sí, es una policía que no existe más que no existe, Es nueva y a su vez no existe más Exacto. Y este teniendo en cuenta digamos las represiones que claro. se su suscitaron Y vale aclarar que al, al fundirse la Metropolitana con la Federal Y sacar la nueva policía de la ciudad Estos tres individuos son parte de la nueva policía de la ciudad, lo único que están en este en tareas pasivas. Claro. bueno este, O sea, no, siguen cobrando su sueldo, todo. Sí. Y eh, eh, lo que quería resaltar es, eh, después de la represión en el Borda, después de la represión en el Parque Indoamericano, sí, en sí, el sí, barrio sí. Papa Francisco, se suscitaron una serie de uh -huh. represiones eh, encabezadas por la policía metropolitana, solo esta llegó a juicio. Sí. Así es. Bueno, y ya como habíamos anunciado, tenemos eh, en comunicación, lo hicimos esperar unos segunditos a nuestro compañero amigo Tomás Eliasef, él es delegado de la revista 23 y es eh, secretario de eh, Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Luis? Te saluda. Y Rosaura, ¿cómo andas, Tomás. Hola, ¿cómo están? bueno el... Bien, el... sí, hubiera preferido que llamar para quizá otras noticias, para ¿no? Para que hablemos de la vida. Para hablemos de la vida, del sindicato, de la gran fiesta del viernes a la noche que organizó el Cipreo ahí en en el Bauen, donde había mucha gente. Eh, los que somos un poco más grandecitos nos fuimos más temprano, pero igual este estuvo muy... Muy lindo, mucha camaradería, y bueno, conmemorando el Día del Periodista, que es mañana. ¿Y justo mañana la patronal de la Revista 23 les dejó un regalito? Sí, exactamente. En esta semana del Día del Periodista, bueno, la verdad que comenzó con malas noticias para los trabajadores, las trabajadoras de Revista 23. La patronal del Grupo Crónica decidió cerrar la revista, bueno, en, en diciembre pasado la revista se había dejado de publicar en papel impreso, era un sitio uh -huh. eh, en, en internet, eh, eh, y bueno, finalmente este lunes nos anunciaron que, que habían decidido cerrar la revista, eh, y bueno, obviamente lamentamos esta decisión, nos parece que es una, un gran error, y estamos luchando para defender nuestro puesto de trabajo eh, digamos eh, que vos decís eh, crónica el dueño que es el grupo olmos exactamente que estamos hablando del diario crónica crónica TV eh, y el diario va económico eh, y también son propietarios de base salud cuando eh, es una empresa de otro rubro pero que también tiene un área de comunicaciones nuestro planteo bueno es primero pronunciarnos en contra del cierre en segundo lugar, eh, si la, la, la empresa persiste en esta lamentable decisión, planteamos poder dialogar eh, para, para que no se pierdan las fuentes de trabajo, para poder reinstalar a los compañeros en las distintas empresas del grupo. Eh, bueno, y esa es nuestra intención. Y lamentamos profundamente que bueno que tengamos que pasar el día del periodista eh, preocupados por, por, por nuestro futuro, de eh, cada uno de los compañeros que estamos perdiendo nuestra fuente de trabajo, nuestras familias. Eh, bueno, apelamos a la responsabilidad social de la empresa. ¿Cuántos para... trabajan, eh, Tomás? Somos 14 compañeros los que estamos quedando en esta situación. 14. Sí. Tomás, eh, más allá de que no, no eso no implica que pongamos las manos en el fuego por la promesa, ¿pero digo, ¿se, eh, les, les garantizaron algo en relación a la continuidad laboral? No. La empresa plantea que, que va a haber... Este, les pido que eh, o sea que que, que quieren negociar una cifra, es decir, que claro, ni siquiera claro. pagarían de lo que corresponde. Ahora, ellos aducen, eso, perdóname, ellos eh, aducen que alguna quiebra, situación de crisis económica para cerrarlo. No plantean o que, decisiones editoriales. No, plantean que la empresa está en una situación económica complicada eh, que, y que, y que y se quejan de que el gobierno no les da pautas. Eh, nosotros siempre hemos escuchado de parte de nuestros patrones que están en una situación complicada y que pierden plata cuando la ganan no la no la comparten así que tampoco es información este fehaciente que nosotros ¿Qué? tenemos simplemente son los dichos de la empresa y nosotros no somos parte de, de, del plan de negocios ni podemos ser responsables eh, de, de las decisiones que ellos han tomado nuestra preocupación pasa por defender los puestos de trabajo eh, la, la, la empresa acaba de comprar la totalidad del grupo crónica tv mm. creemos que, que bueno que, que se puede hacer un esfuerzo para para dialogar y que los compañeros podamos ser reabsorbidos eh, absorbdos en los distintas en los distintos medios del grupo y, y de esta manera para evitar perder nuestras fuentes de trabajo y esta es la prioridad de hoy eh, y bueno hasta ahora no hemos recibido respuesta positivas eh, así que bueno más que nunca desde 23 llamando a, a movilizarnos este jueves, tenemos la marcha, eh, y bueno, eh, nos parece que, que estamos reclamando por lo que corresponde, no queremos sumarnos al ejército de reserva desocupados que lamentablemente eh, tanto ha crecido desde que asumió el nuevo gobierno, eh, ya contabilizamos más de 2.500 despidos y puestos de trabajo que se han perdido en todo el país, sí, sí. Y, y bueno, mediante la asamblea, mediante nuestro... Indicato, el CIPREO, a nuestra Federación, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, eh, y bueno, apelando como siempre a los medios alternativos, comunitarios, populares, a todos los compañeros, para difundir esta situación, y, y esperamos que que la empresa eh, cumpla con sus promesas que han hecho en su momento, de que no iba a haber despidos, este, nos parece que que lo que estamos pidiendo es justo, y eh, bueno, eh, nos toca como le ha tocado a tantos otros compañeros. ¿A partir de cuándo eh, sería este cierre? Este mes. Este es el último mes. Este es el último mes. Sí, sí, porque hoy el portal todavía está. Sí, sí, el portal todavía está. A lo que va de junio todavía está. ¿Y, ¿Y ustedes habían recibido algún tipo de advertencia cuando la revista dejó de salir en papel? Eh, o... No, no, no. Supuestamente la revista seguía. Había planes a futuro. Eh, nosotros siempre pusimos nuestra mejor fe trabajando de la mejor manera posible. Si bien eh, había problemas materiales en cuanto a a la posibilidad de acceder a autos para hacer coberturas. este Bueno, o sea, estaba bastante precarizado el trabajo, pero eh, no, no, de hecho, hasta hace un tiempo se hablaba de una renovación tecnológica del portal y otras cosas que, que obviamente no realmente claro, claro. no, no se van a concretar. Bien. Este, pero no, no, fue fue sorpresivo. Eh, Tomás, dos cosas. Eh, hubo hoy temprano una conferencia de prensa del Cipreva. Sí, sí. ¿No? Tratando, porque yo lamentablemente no pude acercarme, por ahí tenemos alguna información para dar. Sí, no, le, realizamos una conferencia... ¿Y por y la, la mesa... Por el eh, la jornada del jueves. Exactamente, en la cual eh, planteamos nuestras consignas en contra de los despidos, planteando que sin trabajo no hay libertad de expresión. Nosotros vamos a estar movilizando con la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, esto es los sindicatos de todo el país que están adheridos a la a la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, a los compañeros de los sindicatos de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, sí. Tucumán. Eh, en fin, de todo el país movilizándonos, eh, desde el obelisco hasta en la sede de encallado del Ministerio de Trabajo. Uh -huh. eh, lamentablemente, en el Ministerio de Triaca hasta ahora, eh, las veces que hemos tenido la posibilidad de obtener alguna interlocución, siempre se ponen del lado de la patronal, es más, ni siquiera los representantes empresariales tienen que abrir la boca, que ya los funcionarios de Triaca eh, claro. toman los argumentos patronales. Lamentamos esto, nos parece que es, que es repudiable. Y, y bueno, vamos a ir también a plantear que, que estamos muy disconformes con, con la paritaria trucha que firmó la URBA, que es un sindicato que no representa a nadie, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que los trabajadores eh, en nuestras asambleas eh, en, en todo el gremio, en la capital federal, eh, repudiamos el acuerdo mísero del 20% en tres cuotas, la última en enero, que, que ha firmado la UDBA espalda de los trabajadores. Y, y bueno, a seguir luchando y, y me parece lo más importante es este salto en conciencia que es que el Día del Periodista es el día de todos los trabajadores de prensa y es un día de lucha, de organización, de reivindicación de nuestra herramienta gremial uh -huh. y de defensa del oficio, este maravilloso oficio periodístico, que, que, bueno que está en riesgo por culpa de, de patronales que solo piensan en el negocio y de gobiernos este, que actúan en convivencia con, con estos empresarios seguro y, y para para así también eh, ser ser bastante claro el gobierno también ya ahora ataca y aprovecha lo que ya pasaba en el gobierno anterior a los medios alternativos donde ya han empezado decomisos de radio y demás no en varias este, provincias así que Hay, hay sí, un ataque, sí. un cerco en todo sentido, ¿no? Obviamente no no hay nada más opuesto por el ápice de la política comunicativa gubernamental que los medios alternativos. Uh -huh. eh, no, no les entra en su lógica eh, pensar que, que la comunicación no es mercancía. Sí. Este, entonces ya desde ahí tenés un choque cultural, me parece eh, sí. realmente muy, muy grande. Y sí, forma parte de, de, de un clima en el cual, bueno, se favorecen los grandes monopolios y y las voces este, disidentes se acallan. Tomás, ¿la Udba hace algo por el día del periodista? La verdad que no lo sé. Eh, <risa> si lo hace veces... no le aviso a nadie. Claro, a veces entramos al sitio, a la cuenta de Twitter, es un poco fantasmagórico, pero la verdad que no, no tienen ningún enraizamiento, ni, ni afiliados, ni ninguna persona que públicamente defienda a la Udba, por lo menos en el gremio de prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Es realmente una, una cáscara vacía que mantiene una estructura burocrática que le permite seguir sufructuando de, de la personetía gremial y, y, y bueno ser los que están sentados ahí en las paritarias, pero eh, es, es están totalmente alejado de las reacciones Esa es la, la situación actual de, del viejo sindicato. Por eso el Cipreva eh, ha crecido tanto, por eso, como decía Luis, este, hicimos este, este festejo en un en un contexto difícil de lucha, de lucha contra despidos, vaciamientos, este contra la precarización que avanza, pero bueno, estamos también contentos porque avanza la organización, la conciencia, tenemos una herramienta, eh, y bueno, eso también es, es para festejar, uh -huh. por eso, sí, por eso sí. bueno, estamos estamos creciendo, eh, nuestras asambleas están muy fuertes, en la agencia tela en, en el diario Clarín, venimos de, de planes de lucha muy muy participativos, con muchos compañeros sumándose a a la lucha en defensa de los derechos laborales, y bueno, eso también es algo que, que esta semana el periodista eh, tenemos que, que festejar. Seguro. Bueno, Tomás, entonces, para concluir y agradecerte jueves, desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo en Callao, ¿a qué hora? El jueves eh, 8 de junio a las 14 horas en el Obelisco, vamos a estar movilizándonos hasta la sede de Callao del Ministerio de Trabajo eh, planteando que sin trabajo eh, no hay libertad de expresión, y bueno, sumando ahora, lamentablemente, el reclamo de no al cierre de, de Revista 23, basta de despidos, y, y bueno, peleando por defender las fuentes de trabajo. Bueno, así vamos a estar el jueves, después de el inicio del curso, eh, a la mañana a las 11, que vamos a estar por ahí por el sindicato, y después Ah, muy bien, qué bueno que, que puedas, que puedas asistir, así y después es. si puedes ahí informar a los oyentes, este está... Importante experiencia de formarse De poder discutir en el oficio En el marco de la organización sindical Me parece sí, más sí. interesante De acuerdo, bueno Tomás Un abrazo y estamos en la pelea ¿eh? Bueno, muchas gracias Un abrazo grande y estamos en contacto Chau Tomás chau. Chau. Chau, chau. Bueno Estás escuchando Otras Voces Otras Propuestas Nos vamos, Ro, con una noticia, a ver si te interesa. Dale. Viste que estuvieron discutiendo y presidentes de bloque con Emilio monzo el aumento de eh, las dietas a los diputados. Sí, 17 mil pesos. Bueno, eh, sí, eh, va a ser 30 mil. Ah, mirá. O sea, de 10 a 20 mil... Te das vuelta y te aumentan eh, claro, los cifras. de 10 a 20 mil por gasto de representación y... este el, el, la diferencia es por aumento de pasajes. Ahora, eh, si los diputados son los representantes del pueblo, ¿hay que pagarle para representarlo? Porque ¿por qué le tengo que pagar un gasto de representación de lo que ya ellos mismos quieren ser representantes? Es que hacen cosas muy importantes para nosotros y por eso eh, gastan tanta plata, Luis. O sea, vos lo que querés decir enfemísticamente que lo importante que hacen de nosotros es cagarnos. Sí. Ah, bueno. Sí. Listo. Listo. Chao, chao, Nati. No se vayan porque ya viene un programa que va a conducir a Eugenia Otero y mi compañera Rosaura Barleta con la operación técnica de Natacha Bianchi. El programa es... El programa es Ni Putas Ni Sumisas y eh, en realidad nosotras vamos a hacer algo así como de muletas, por decirlo, una no sé, no, no, no. Eh, sí, claro, es una cosa medio extraña, pero este clara eh, sin lugar a dudas la, la estrella, nuestra estrella es la señora Alika Kinam que ya debe estar aquí abajo. Bien. Eh, así que sí, quédense y disfruten. Sí, no se vayan, quédense. No sí. sé cómo me voy a aguantar el hambre, ¿viste? Porque yo estaba acostumbrada ah, a salir bueno, de acá y entrarle y comer, a la empanada. Ya, Ahora bueno, tengo que esperar una hora más. Un rato más, bueno. Pero me dijeron que va a ser con vino, espero que cumplan. Esperemos. Bueno, bueno. Chau, chau, chau. Chau, Nati.